Agujero. Pasos se acercan. Calle Cortada. La Teja Maldita. cuadro. Casa, tejado. Dos árboles en medio de la nada. Regreso a la teja. De vuelta a casa. <coughs> Naturaleza en movimiento. Chat de putas y amor. Voyeur.